Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la noticia que marcó la jornada de este lunes, la muerte impune de Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma, cómplice de la dictadura, que estaba procesado y estaba pendiente la resolución y la concreción del juicio político en el que debía ser uno de los acusados en el banquillo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Martina Montoya ella integra la organización Capoma, el Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes Hola Martina, ¿cómo estás? Pepe Frutos de, de Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pepe y a toda la audiencia Muchísimas gracias por atendernos Martina Bueno, eh, ¿cómo toman esto? que ha pasado, la muerte de, de Blaquier Impune? Y... Eh... No sé, creo que de alguna manera esperábamos que esto pasara en cualquier momento, teniendo en cuenta la edad de este hombre, eh, las circunstancias que veníamos viviendo, pero uno siempre apostaba que se cedía al juicio, que es lo que siempre hemos luchado, y han luchado los organismos familiares, todo, ¿no? Y deja un poquito una sensación de... de Este, no impunidad, además de la impunidad que sin duda alguna, ¿no? una impunidad desde la justicia, pero más que nada una este, eh, impotencia, ¿no? Porque hicimos tanto hasta, hasta el último, ¿no? Hasta el último, tratando de, de llevarlo al banquillo, y siempre aparecía algo o alguien es que lo seguían cubriendo. Y entonces eso eh, nos frustraba, ¿no? Ese, esa complicidad. Eh, que, con el, del poder económico, judicial, político eh, de todos los ámbitos que se sostuvo incluso hasta después de la, de la, de la dictadura ¿no? que fue lo que marcó a la dictadura en realidad lo que sostiene a la, a la dictadura y la organiza al golpe de estado ¿no? entonces ¿qué, esa sensación ¿no? como de impotencia de decir, pucha, eh, no llegamos, no, no, no se pudo Este, más allá de todo el trabajo que sí rescatamos, que se ha hecho, ¿no?, Para, porque si bien se fue impune con las leyes, pero creemos que está instalado en la comunidad, yo creo que nadie hoy puede hablar de Blaquier sin tener en cuenta de que estuvo imputado, procesado y, y este, en juicios de lesa humanidad y salvado siempre por, por el poder económico que tenía, ¿no?, Martina, si le tuvieras que contar a la audiencia que nos escucha en todo el país, ¿qué, qué hizo Blaquier para que lo consideremos un cómplice o un partícipe de la dictadura? Bueno, Blaquier, eh, fundamentalmente uno de los empresarios que durante, lo dice su propio, hoy leyendo biografías que están subiendo desde la empresa y la familia, ha sido un hombre que durante los 70 entró en el auge, se hace cargo de la empresa Ledesma y entra en el auge ¿no? empieza a posicionarse como el gran empresario que hoy llaman visionario, eh, pero a raíz de la sangre y el costo de muchos obreros, obreras, pueblos que, que, que dejaron todo para que esta empresa sea lo que es hoy y que nunca fueron bien remunerados ni reconocidos, en esa época en medio de dictaduras de golpes de Estado, Blaquier se posicionaba teniendo relaciones con todos esos golpes de Estado y con, y con todos los poderosos que manipularon, incluso en el último golpe del 76, ser parte de, de, de las listas de las grandes empresas que financiaron el golpe de Estado. A eso le sumamos el, el plan estratégico que hicieron en la zona del norte, eh, de, del país, ¿no? desde Tucumán hacia atrás, de cómo llevar eh, adelante la persecución, detención, secuestro y de muchas desapariciones que hoy todavía seguimos buscando y reclamando justicia. Él, en nuestra localidad, la empresa Ledesma, en esas épocas dominaba absolutamente todo hasta la luz. Entonces, eh, fue un, un plan armado donde en la última, eh, en el juicio donde se, se tendría que haber juzgado a Blaquier, quedó claro en los testimonios de los sobrevivientes, incluso hasta de algunos de los militares que testificaron diciendo que eh, de dónde venían las órdenes, ¿no? Eh, involucrando siempre a la empresa Ledesma, por ende, a sus a sus dueños y supervisores y jefes que sabían lo que estaba pasando. Eh, cuando se vuelve a, a, a decir que, que había sido una decisión arbitraria declarar falta de mérito a, a Blaquier en la causa por lesa humanidad, un juicio que ya había empezado, el cual lo apartan a él, eh, fue porque también encontró jueces y fiscales cómplices, eh, de, de, de eso que querían seguir tapando, ¿no? Y se reconoció que eh, la empresa sí prestó eh, vehículos, sí se dio personal, sí brindó combustible para todos los operativos que se llevaron adelante en esta región, ¿no? Entonces, está probado, está aceptado y está reconocido eso en, lo, en los juicios y en los expedientes. Entonces, eh, ¿y? los testimonios, ¿no? Hoy hablando justamente con una compañera en el programa de radio que tenemos acá, eh, este, decíamos, desde hoy que está tan en auge la película Argentina 1985, eh, nuestra compañera madre de Plaza del Mayo, madre del departamento Ledesma, Rita Garnica, es la primera que en el juicio a las juntas se sienta y habla de lo que fue la noche del apagón y nombra a la empresa Ledesma a Blaquier como responsable de lo que fueron ese operativo y las desapariciones siguientes. O sea que desde aquella época ya, incluso cuando estaban desaparecidos los nuestros, las madres salieron a decir, con los milicos acá enfrente todavía en la municipalidad, a decir la responsabilidad que había desde la empresa Ledesma. Y Blaquier siempre burlándose, armando sus estrategias, a través, cubierto detrás de una empresa que crecía, mientras el pueblo se seguía empobreciendo, porque no crecíamos nosotros. Entonces todo eso hace a, a que Blaquier ha sido parte eh, fundamental de lo que fue el golpe de Estado y, y de las desapariciones de los compañeros y compañeras de la noche del apagón y de otros operativos también, ¿no? Martina, eh, ¿ayudó el vínculo del gobernador Morales con Blaquiera que se pudiera mantener en la impunidad? ¿También el vínculo con el integrante de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Sin duda alguna. No solo Morales, que si bien es quien termina asentando esta impunidad sino este, que incluso le costó un poco porque conseguimos ahí un abogado, un fiscal que, que la peleó desde otro ámbito, pero que si no hubiese sido por la fuerza de los organismos y las organizaciones sociales que logramos sacar al otro juez que era amigo y después termina siendo casi del equipo de abogados de Blaquier, todos los gobiernos peronistas, justicialistas de Jujuy, apañaron, encubrieron y fueron cómplices de que Blaquier no se sentara al, al, al banquillo. Este, todos los gobiernos en Jujuy han sido cómplices de, de encubrir al Edesma y de tapar la historia, acá en Jujuy ninguno de los políticos que han estado gobernando se salva de estar del lado de la empresa, ninguno Martina ves que, que, que es posible avanzar en el juzgamiento de los, de los partícipes civiles de la dictadura porque bueno, se van muriendo tanto los civiles como los, los militares, ves uh -huh. que ¿Todavía estamos a tiempo o que ya es tarde? Estamos a tiempo de los que nos quedan. Por eso es que se pide una celeridad en los juicios, en las sentencias. Eh, el último juicio acá en Jujuy duró más de tres, cuatro años, que era donde Blaquier tenía que estar sentado y, no, no, no, y lo sacaron de ese juicio. Terminó en diciembre de este año que pasó, en medio de toda una pandemia que nos agarró, pero empezamos antes, o sea cinco años para un juicio, ¿no?, que si bien era una mega causa porque contemplaba a los desaparecidos de Mina del Aguilar, donde también se juzgaba también parte de la complicidad civil de, de lo que fue en ese momento los dueños y administradores de Mina del Aguilar, con un similar procedimiento de lo que fue Ledesma. O sea, eh, cinco años, un juicio, es demasiado. Podríamos haberlo juzgado ya en el 2012, 13, 14... 15, 16, 17, antes que cambiara el gobierno, sin embargo, llegara Cambiemos, que fue quien termina habilitando toda la impunidad que hoy tenemos, pero la justicia tan viciada que todavía tenemos en nuestro país, seguía permitiendo estos avances y estas eh, sa eh, salvavidas para los cómplices y los genocidas, ¿no? Bueno, Martina... Montoya del Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes de Jujuy. Te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿eh? Muchas gracias y bueno, este, gracias por el espacio que siempre nos dan para que desde el interior se sepa, se cuente y se diga lo que todavía seguimos haciendo y lo que se vivió. Y bueno, los convocamos a todos, a todas y a todes. El 20 de julio va a ser la marcha del apagón, 40 marchas. 40 años de democracia, 47 años de lucha, así que este, creo que ahora más que nunca contra la impunidad biológica no, sigue, la lucha sigue porque mientras no haya justicia no, no vamos a dejar de caminar, así que muchas gracias.